Los cisnes salvajes Érase una vez un rey Que tenía once hijos Y una hija que se llamaba Eliza. Los doce hijos eran inteligentes y aprendían muy rápido Vivían felices en su castillo Hasta el día en que el rey decidió casarse de nuevo Se sentía muy solo tras el triste fallecimiento de su esposa Hubo una gran ceremonia Los niños estaban deseando conocer a su nueva madre. Pensaban que sería estupendo tener una madre, pero experimentaron todo lo contrario. La nueva reina era una bruja malvada que no trataba bien a los niños. Todos se decepcionaron al conocerla. Quiero deshacerme de ellos, de todos. Para conseguir su objetivo, envió a Elisa a un lugar remoto con un campesino y su esposa. Contó mentiras terribles de los once príncipes Y por eso el rey les ordenó abandonar el castillo Aprovechando la situación, la reina les echó una maldición Pasaréis el resto de vuestra vida siendo unos horribles pájaros silenciosos ¡Solid volando! Los príncipes tenían un corazón demasiado bueno para que el hechizo funcionase a la perfección y en vez de convertirse en unos pájaros feos, se convirtieron en unos preciosos cisnes y abandonaron el castillo volando. El no era feliz donde vivía. Echaba muchísimo de menos a sus hermanos. A los 15 años le permitieron regresar al castillo a ver a su padre. La reina no quería que el rey viera a la princesa. La reina... Se puso celosa al ver a la joven y bellísima Eliza. ¡No puede ser más hermosa que yo! Pero fingió ser amable. Bienvenida, bienvenida de nuevo al castillo. Vayamos primero a mis aposentos. Tengo un regalo para ti. Te echaré esta crema en la cara y en el pelo para protegerte de miradas malignas. La crema era un truco de la reina para que Eliza pareciera fea. Cuando el rey vio a Eliza, ¡enfureció! ¡Ah, oh, esa niña tan fea no puede ser mi hija! ¡Llévatela! ¡No la quiero! Eliza fue expulsada del castillo. <ríe> ¡Ojalá mis hermanos estuvieran aquí! Eliza empezó su viaje en busca de sus hermanos. Se adentró en el bosque, donde encontró un pequeño estanque. Se lavó la cara y para su sorpresa era otra vez hermosa. Era un bosque muy denso en el que apenas entraban los rayos del sol debido a los altos y frondosos árboles. Estaba oscureciendo y llegó al final del bosque. No había nadie. Siguió caminando. Pasado un tiempo, oyó unos pasos. Se asustó. ...e intentó esconderse en alguna parte... ...antes de que pudiera hacerlo... ...se encontró con una anciana... ...¿te he asustado? Pues sí... ...un poquito... ...vengo con frecuencia a recoger vallas... ...¿quieres unas? Sí, por favor... ...tengo mucha hambre... ...y no sé qué es comestible en el bosque... ...toma esto... ...pero... ...¿qué estás haciendo aquí? Estoy buscando a once príncipes... ¿Los ha visto? No, lo siento, pero he visto unos cisnes con coronas en la cabeza Estaban en el río Si vas por ahí, quizá los encuentres Elisa le dio las gracias a la anciana e inició su viaje siguiendo la orilla del río Tras caminar varias horas, llegó al lugar en el que el río se encuentra con el océano Aquí no hay nadie ¡Oh! ¿Cómo encuentro a mis hermanos? Encontró once plumas de cisnes blancos junto a unas algas marinas. ¡Once! ¡Son ellos! Quizá encuentre pronto a mis once hermanos. El sol estaba a punto de ponerse y vio once preciosos cisnes volando en el cielo dirigiéndose a la playa donde estaba ella. Aterrizaron cerca de ella y cuando se puso el sol, se convirtieron en once príncipes. ¡Hermanos! ¡Oh! ¡Por fin os he encontrado! Soy Eliza. Todos se alegraron de ver a Elisa. Con el hechizo de la reina nos convertimos en cisnes. Volamos como cisnes salvajes durante el día, pero cuando se pone el sol nos volvemos humanos. Nos permiten volver a casa una vez al año. Volveremos al castillo mañana. ¿Quieres venir con nosotros? ¡Claro que sí! Quiero que desaparezca ese terrible maleficio. A la mañana siguiente los príncipes volvieron a ser cisnes. Le pidieron a Elisa que se sentara en una red. Agarraron la red con sus picos y elevaron el vuelo. A Eliza le encantaba volar, pues podía ver las nubes flotando bajo ella. También veía montañas, bosques, ciudades, pueblos y palacios bajo ella. Cuando estaba oscureciendo, aterrizaron cerca de unas cuevas. Decidieron pasar la noche en una de ellas. Por la noche, cuando Eliza estaba durmiendo, soñó que la visitaba un hada. Eliza pensó que el hada se parecía mucho a la anciana que había conocido en el bosque. Hola, Elaisa. Ya sé que te preocupa. Sí, quiero que mis hermanos se liberen de esa maldición, pero no sé qué puedo hacer. Para conseguir lo que quieres deberías ser valiente y paciente. Si puedes hacerlo, entonces te diré el remedio. Haré lo que sea por mis hermanos. Picará y dolerá. Aguantaré el dolor. Por favor, dime la solución. Hay una ortiga que crece cerca de esta cueva en los cementerios. Tienes que cogerla, convertirla en cera y tejer once abrigos. A los abrigos a los cisnes Y el hechizo desaparecerá Pero lo más importante No puedes pronunciar ni una palabra Desde el día que empieces Con esta tarea Hasta que acabes Si hablas, tus hermanos morirán Vale, lo haré Elaisa se despertó Al pronunciar esas palabras Pero todo había sido un sueño Buscó a sus hermanos Pero se habían ido Es el momento perfecto para empezar mi tarea Salió a recoger ortigas Picaban mucho y dolía Pero Elisa continuó con lo que había empezado Recogió unas cuantas ortigas, las llevó a la cueva Y las convirtió en cera Un ratón observaba lo que estaba haciendo Elisa Lo encontró interesante y decidió prestarle su ayuda Por la noche, cuando regresaron sus hermanos a la cueva Encontraron a Elisa haciendo algo misterioso ¿Qué estás haciendo, Eliza? ¿Por qué no contestas, hermana? No te quedes callada. Por favor, di algo. Creo que está haciendo algo y no pronunciará palabra hasta que acabe. El hermano pequeño se acercó a Eliza y tomó sus manos, vio las picaduras y las quemaduras y se le llenaron los ojos de lágrimas. Un par de lágrimas cayeron en las manos de Elisa. aliviaron su dolor y se quedó dormida. Elaisa siguió trabajando muchos días El ratón ayudaba voluntariamente Elaisa acabó de tejer un abrigo y empezó a preparar el siguiente Un día, cuando estaba recogiendo ortigas Oyó una voz profunda muy cerca Y decidió regresar a la cueva Pero unos perros y unos cazadores la rodearon Todos vestían ropa elegante Un joven muy guapo bajó del caballo y se acercó a Elaysa Hola, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Puedo ayudarte? No puedo dejarte en este lugar tan salvaje Soy el rey de esta tierra Por favor, ven conmigo a mi castillo Allí estarás a salvo A Elaisa no le quedó otra opción que irse con el rey Llegaron al palacio del rey antes del anochecer Era un castillo precioso Pero Elaisa no era feliz allí Pasaba el día llorando al recordar a sus hermanos. El rey había traído la cera de Elisa y el abrigo que había tejido. Aquí tienes todas tus posesiones para que te sientas como en casa. ¡Ajá! ¡Una sonrisa! Creo que me vas a robar el corazón. Elisa no tenía nada que hacer más que tejer los abrigos de cera. Tejió diez abrigos. Cuando estaba a punto de tejer el último, se quedó sin ortigas. Decidió acercarse a un cementerio próximo al castillo a recoger unas ortigas y salió del castillo esa noche en busca del cementerio. Cuando estaba recogiendo las ortigas, el consejero del rey y sus hombres la rodearon. ¿Estabas aquí? ¿Qué estabas haciendo? ¿Recogiendo ortigas? ¿Para qué? Debe de ser para alguna magia Tenía mis sospechas de que eras una bruja Y lo he demostrado, Alteza Al principio no creía a mis hombres Pero ahora, la mañana ante el tribunal Mis hombres decidirán su castigo Debería morir delante de todos los campesinos O morir bajo la pata de un elefante No queremos brujas en nuestro reino Debe morir mañana. Ese es el límite. Decidieron desterrar a Elisa a una isla lejos del castillo. La encerraron en una sombría celda. Tenía que pasar allí su última noche. De repente, se abrió la puerta y tiraron los abrigos y la cera dentro de la celda. El rey te envía esto para que no pases frío. Esta es mi última oportunidad de terminar mi tarea Pero necesito más ortigas para hacer la cera que me falta En ese instante vio al ratón en la ventana de la celda Empezó a trabajar rápido El ratón no dejaba de correr entre la celda y el cementerio Recogía muchas ortigas y se las llevaba a Elisa Estuvo tejiendo el último abrigo hasta que se las llevaron por la mañana Iba sentada en el carro tejiendo el abrigo sin que le importunaran los cientos de personas que se habían reunido para verla. Los diez abrigos yacían a sus pies. El carro estaba a punto de llegar al barco que iba a llevar a Eliza lejos. En ese mismo instante oyó un sonido muy familiar. Eliza elevó la mirada y vio once cisnes volando sobre su cabeza. Se sentaron rodeando el carro para protegerla. Elisa Había acabado el último abrigo. Lanzó los abrigos sobre los cisnes uno a uno y los cisnes se convirtieron en once hermosos príncipes. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! oh, oh. ¡Es oh. nuestra hermana y es inocente! ¡He salvado a mis hermanos! ¡Ahora puedo hablar! ¡No soy una bruja! Solo intentaba liberar a mis hermanos del hechizo de una bruja. La princesa le contó al rey toda la historia. El rey se avergonzó del trato que le había dado a Eliza. Siento enormemente haber dudado de ti. ¿Quieres casarte conmigo, por favor? Sí. Todos en el castillo se pusieron muy contentos al conocer la noticia del matrimonio del rey. Los once príncipes asistieron al enlace real. Poco después, el rey junto a la reina Eliza y los once príncipes conquistaron el reino de la reina maléfica y la encerraron para toda la vida. El rey fue liberado del hechizo de la bruja y todos vivieron felices para siempre.